It's Conferenciante, articulista, guionista, inversario, presentador, le conocéis como El mago Mori For years no I can't stop Noa I can't stop Hola, amore, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros a estas horas, pero pero me he hecho Y nosotros más, nosotros más. ¿eh? A estas horas y a todas las horas somos jinetes a lomos y no nos damos cuenta, a lomos de un elefante, ¿no? Pues así es. Si supiéramos cómo funciona el cerebro, la verdad es que no haríamos la cantidad de cosas absurdas que hacemos y, y no postergaríamos tanto y nos sería bastante mejor. Antes de entrar en profundidad a hablar de cosas, esta música que estamos escuchando es una música importante en, en tu trabajo, es una música que escuchas bastante, ¿no? Pues mira, esta es una chica que se llama Bely Basarte, ¿Sí? que fue la que cantó la versión española de La Bella y la Bestia, y es una youtuber, y me encanta porque es un caso perfecto para explicar la meritocracia. Ella empezó haciendo versiones y cada versión que oyes de ella mejora la el original. Es increíble. Y ya la ha en discográfica muy potente. Hace conciertos muy grandes y tuve la suerte de conocerla porque es amiga de un amigo mío. Y la verdad es que me encanta. Me paso el día escuchándola. Mago Mori, y eh, la gente tiene que saber... Bueno, eh, tienes esa... Y Iba a decir eh, doble faceta, no, tienes eh, millones eh, de facetas, te conocen eh, como mago, como monologuista, como humorista, pero pensador, eh, utilizas eh, el lenguaje para llevar a cabo una serie de cosas y hablas eh, de la mente humana, del cerebro y de la fuerza de voluntad eh, de las eh, personas, de la meritocracia, de muchas eh, cosas eh, que nos hacen creer ...y nos hacen llegar más lejos de lo que nos queremos... ...seguramente las personas tenemos que creernos más capaces de lo que somos, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que estamos en un sistema educativo... ...en el que nos obligan a memorizar y nos obligan a... ...sobre todo en España, tú piensas que yo soy hijo de funcionarios... ...entonces lo que hemos mamado casi todos es... ...colócate bien para toda la vida... ...y yo en ese ambiente de funcionarios ...pues empecé a emprender por mi cuenta... ...primero me hice mago... ...luego vi el cura de la comedia... ...me lancé a hacer monólogos... ...luego empecé a montar empresas... ...a partir de ahí empecé a estudiar... ...en un programa de dirección general en el IES... ...una escuela de negocios... empezar a conferencias... ...entonces me ha gustado mucho ir saltando de un lado para otro... ...y creo que eso es una, una cosa que deberían enseñar a, a los niños... ...porque estamos en, una, en un mundo cada vez más incierto... ¿no? ...todo lo que me he vivido ahora del coronavirus pues no, nos ha enseñado que no hay nada seguro, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo, lo que yo predico es que hay que enseñar o hay que aprender a vivir en la incertidumbre, porque lo que nos espera de aquella que nos muramos es siempre cambio, cambio y cambio. Entonces, para mí ese es el tema central, ¿no? Explicarle a la gente que cuanto más pronto abra abraces el cambio, más feliz vas a ser en tu vida, ¿no? Había un pensador que decía, lo único permanente es el cambio, no es una contradicción, sí. es que es una realidad, ¿eh? Sí, pues fíjate, esa es una frase que yo utilizo en mis charlas ¿Ah, sí? es, es de Heráclito, Heráclito ¿sí? y eso es de hace dos mil quinientos años, y siempre le pregunto a la gente, ¿de hace cuánto crees que es esa frase? Porque sí. la mayoría de la gente tiene tiene convencimiento de que de que todo esto que está pasando solamente nos pasa a nosotros, siempre nos miramos el ombligo, ¿no? o oh, fíjate cómo cambia todo, qué rápido y tal, pues eso ya lo decían los griegos. Entonces sí. yo, la, yo la pongo para decirle a la gente, oye, que el mundo no es muy distinto de cómo es el de los griegos, Date cuenta que allí cada innovación tecnológica habría un mundo de posibilidades, pues ahora está pasando exactamente lo mismo. Entonces, lejos de quejarnos, lo que tenemos que hacer es abrazar ese cambio. Y yo creo que ese es el, el gran cambio, es cambiar de actitud ante el cambio. Creo que eso es lo más, lo más importante. Por eso ahora, cuando ha pasado todo esto del COVID, ha habido gente que ha salido realmente fortalecida y ha habido otra gente que se ha quedado en su casa aburrida pensando, esto ya no va a ser lo de antes. Y dices, hombre, si ya no va a ser lo de antes... Pues lo que tienes que de hacer es ponerte las pilas claro. y cambiar el chip. Porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos miedo, ¿no? Miedo a ese cambio, miedo a si hago esto, qué es lo que va a pasar, qué consecuencias va a tener. Pues, y mira, a lo mejor tienes un sueño que quieres cumplir y por miedo a ver si te sale mal, igual ni te atreves. Pues mira, hay una cosa que has dicho que es súper importante. Eh, tenemos nosotros miedo, pero muchas veces la mayoría de la gente de nuestro entorno nos infunde ese miedo. Es decir, vivimos rodeados de gente miedosa. Entonces, cuando vas a hacer algo, siempre hay alguien a tu lado que te dice, no lo hagas porque te puede pasar esto, esto, esto y esto. Yo tengo un amigo que tiene una empresa, y siempre digo lo mismo, siempre que va a hacer algún cambio importante le pregunta a mi mujer, a su mujer. Si su mujer le dice, ni se te ocurra, dice, sé que es una idea fantástica y entonces lo hago. Y, y yo hay una frase que le digo a la gente que es, pregúntate siempre y por qué no. Yo empecé a dar charlas y empecé un poco por casualidad, porque era un, un foro de cámaras de comercio donde yo era presentador y tenía que presentar con humor. Entonces estaban buscando a alguien que hablara de innovación, creatividad, a cambio, y no encontraban a nadie que fuera lo suficientemente eh, cercano a la audiencia, que eran pymes. total que Yo les dije, mira, tenéis que buscar un perfil de estas características y que diga esto, esto y esto. Entonces me dijeron, jo, qué claro lo tienes, ¿por qué no das tú la charla? Y claro, a mí me horrorizó porque yo no había dado una charla nunca. Y entonces yo le dije, no, no, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, 15 minutos más tarde, pronuncié la frase más inteligente que yo he pronunciado nunca y que se la recomienda a todo el mundo. La frase es, ¿y por qué no? Es decir, siempre que voy a hacer alguna cosa nueva, evalúo cuánto tengo que ganar y cuánto tengo que perder. Y si haces eso, que es muy sencillo, te vas a dar cuenta que tienes mucho más que ganar que perder. O lo que es lo mismo, cuando vayas a dar un paso al abismo, porque todos estos cambios parece como la película de Indiana Jones que va a dar un paso hacia el precipicio, lo que tienes que preguntarte es, ¿qué sería lo peor que me podría pasar? Y te aseguro que en ningún caso eso es superior a todo el gran beneficio que te va a causar. Sí. Seguramente la gente tiene que darse cuenta que lo que esa es su sueño se puede hacer realidad el que no se tiene que dar en las experiencias sonícas el que no se tiene que dar en una falsa de SIA si uno quiere ser futbolista eh, o estrella de televisión o gran presentador o gran mago pues puede intentarlo que intentarlo no va a hacerle más que pueda o no conseguirlo pero eh, intentarlo se puede, ¿no? Mira, eh... Yo creo que en la vida hay que tener ilusiones, ¿no? Lo decía pa Pablo Coelho y lo decía Narosky también, un escritor argentino, que, que la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones, ¿no? Entonces yo tengo una cosa que se llama Onirograma, que es una lista de sueños donde yo voy apuntando todo lo que quiero hacer. Yo le, yo le pregunto siempre a la gente, ¿cuáles son tus sueños? Y si me dicen que no tienen sueños, me da muchísima pena porque digo, ojo, es que eso no es una vida completa, yo. Cuando hablo con amigos míos entusiastas y llenos de pasión, veo que tienen sueños como yo para tres vidas. Entonces, lo que has dicho tú es muy importante, Bruno. Lo importante no es cumplir los sueños, sino haberlo intentado. Creo que esa es la clave. Yo actuaba en un pub eh, hace muchísimos Solo años... Solo se fracasa de... cuando uno se tira. Si no, no y, se fracasa. Claro, totalmente. Entonces dice la gente, es que ha fracasado, pero ha fracasado porque no lo ha intentado. Yo iba hace años a un pub en Parla donde hacíamos magia. ¿no? Y entonces un día el dueño me dice que lo que le gusta a él es ir a, irse a vivir a Australia. Entonces, ¿sabéis lo que hizo? Vendió el pub. ...y se lo vendió a su camarero... ...seis meses más tarde vuelvo a actuar al pub... ...y me encuentro al que era el dueño... ...había regresado de Australia, arruinado... ...y estaba trabajando de camarero... ...para el que era su camarero, que ahora era el dueño... Sí, ...entonces le dije... Joder. ...jo, vaya vaya panorama... ...me dijo, estoy feliz... ...y le dije, ¿por qué? ...y dice, pues porque lo he intentado... ...y si no lo hubiera intentado... ...habría estado toda mi vida comiéndome la cabeza... ...pensando que habría pasado, sí... Dice, se me ha dado mal, no he aprendido inglés, tal. Pero dice, ha sido la gran ilusión de mi vida y estoy feliz. Y ahora estoy ilusionado con el siguiente sueño. Y yo dije, pues qué gran lección, porque la clave no es conseguir tu sueño, sino intentarlo. Porque al final, no todo el mundo va a conseguir todos los sueños. Pero lo que no puedes hacer es quedarte en el intento. Fíjate, tú conoces mundo, mucho del mundo del ilusionismo, eh, la vida es un poco eso, el ilusionismo nos enseña y nos dice que eso que está ahí, aunque no lo veamos, está ahí, pues los sueños también, y las, y lo que queremos ser también, y las ilusiones, nunca mejor dicho, también, ¿no? Mira, hay, un, hay una metáfora, eh, a veces he dado alguna charla con, con Pilar Jericó, que muy amiga mía, que es una gran conferenciante, hicimos una que era... ...magia e innovación... Uh -huh. ...y sabes la, la gran metáfora de la magia... ...de la magia es la siguiente... ...cuando tú vas a hacer un efecto... ...tú ya sabes que, va, que eso es imposible... ...es decir, tú dices... ...voy a partir una chica por la mitad... ...voy a hacerla levitar... ...voy a hacer desaparecer un elefante... ...nosotros partimos de cosas imposibles... ...y ya lo sabemos... ...lo que tenemos que hacer es buscarnos la vida... ...para que eso se cumpla... ...y es una gran metáfora... ...porque tú te lo puedes extrapolar eso a la vida... ...es decir, voy a hacer algo... ...ya sé que es imposible ahora voy a buscarme la vida para llevarlo a cabo. Entonces, los que somos magos y tenemos esa manera de pensar, no vemos ningún imposible en nada, porque todo lo que hacemos ya es imposible. Claro, porque hay mucha gente que a lo mejor es imposible, que es el que desea, no que sea, al final lo que le, le motiva de alguna forma, pues el problema es que eh, como tiene ese momento de confort, que está tranquilo, pues a lo mejor dice... Claro, si cojo y hago esto, que es lo que me ilusiona, mmm, eh, no sé lo que va a pasar. Pero por otro lado, estoy viviendo una frustración constante que incluso en muchos casos pues desemboca en una depresión. Porque al final estás viviendo una vida que a lo mejor no es la que tú quieres vivir. Y, y tú ante eso lo que dices es que, que más que motivación, lo más importante creo es tener fuerza de voluntad para hacerlo. Eh, sí, aquí hay dos cosas importantes en lo que has dicho. Antes de explicarte cómo funciona la fuerza de voluntad, te diría que yo le explico a la gente, la gente joven que, que me escribe, mucha gente por el libro que yo escribí, y me, me dicen, oye, tengo la ilusión de hacer esto, quiero llevar esto a cabo, esta es la ilusión de mi vida, y yo siempre les digo, acuérdate de la pirámide de Maslow, para los que nos están escuchando, si no saben lo que es la pirámide de Maslow, era un psicólogo que él dijo que lo primero que hay que hacer es tener las necesidades cubiertas. ...y después ya buscaremos la autorrealización... ...¿cuál es el problema? Que mucha gente busca la autorrealización... ...sin tener sus necesidades cubiertas... ...o lo que es lo mismo... ...no me importa trabajar en un supermercado... ...o trabajar de botones... ...o trabajar en una gasolinera... ...o trabajar de funcionario de lo que sea... ...saco mi dinero, tengo mis necesidades cubiertas... ...y a partir de ahí, si luego quiero ser youtuber... ...pues ya voy haciendo todo eso... ...voy dedicando horas poco a poco en mis ratos libres... ...cuando ya tenga suficientes ingresos de youtuber... ...pues dejo mi trabajo anterior pero dedicarse directamente a lo que te va a dar la felicidad a veces es peligroso. Y luego la segunda cosa que has dicho es muy importante. Yo cuando estaba escribiendo el libro me di cuenta de que la clave no está en la motivación. en La motivación, yo, yo lo explico como si fuera una cerilla y la fuerza de voluntad es la vela. Tú lo que quieres es mantener la llama. Entonces yo prefiero tener una gran vela y una sola cerilla que no 500 cerillas, porque la cerilla la enciendes y se apaga. Por eso mucha gente tiene mucha motivación, pero no consigue nada porque no tiene fuerza de voluntad. Se apunta al gimnasio, pero lo deja. Se apunta a grasa de inglés, pero lo deja. Se apunta a hacer una cosa con un instrumento a aprender, pero lo deja. La clave es tener fuerza de voluntad. Entonces, fuerza de voluntad pequeña, metas pequeñas. Fuerza de voluntad grande, metas grandes. ¿Y cómo sigue la fuerza de voluntad? Pues a través de hábitos. Tú vas haciendo hábitos, no más de uno al mes nuevo, porque si no, no lo vas a conseguir. Y cuando ya tengas un montón de hábitos hechos, eso te genera una pila que es la fuerza de voluntad. Te has cargado la pila. O sea Es decir, has cargado la pila lo suficiente como para empezar a hacer metas. Entonces, yo por ejemplo, yo corrí un maratón, el maratón de Nueva York. Eh, he aprendido a tocar el piano. o sea, He hecho cosas que eran imposibles para mí. ¿Cómo lo he conseguido? Pues cargando la pila de la fuerza de voluntad a través de hábitos. Y cuando ya tenía esa pila de fuerza de voluntad, he dicho, ahora sí voy a aprender a tocar el piano. Ahora sí voy a hacer un maratón porque yo todo esto ya lo había intentado muchas veces con mucha motivación, pero la motivación no vale para nada, es simplemente la mecha. Fíjate, tú conoces un poquito, ¿no?, eh, la historia de Vic eh, Copperfield, ¿no? Sí. sí Pues eh, este mago dijo un día, y lo consiguió, lo consiguió con sus eh, trucos y o sea, con su ilusión, pero consiguió atravesar la morilla de china, eh, consiguió hacer desaparecer un yumo, bueno, todo se puede conseguir. Eh pues sí, bueno, no todo se puede conseguir, pero no, todo, no todo. Puede y todo se puede intentar evidentemente. Sí, sí, eh, sí, efectivamente. Y entonces la clave está, mira, a mí cuando cuando hay muchos chavales y me llaman y me dicen, "Bueno, quiero que me eches una mano en esto, ¿no?" Eh, sí. yo siempre les digo, "Demuéstrame que has dado 10.000 pasos todos los días durante un mes." En realidad es una trampa que le estoy poniendo porque lo que estoy tratando de demostrarle es que las cosas no son tan fáciles y que lleva su tiempo bueno, pues no falla cuando un chaval me manda los 10.000 pasos con la captura del móvil todos los días durante un mes yo ya sé que ha cargado su fuerza de voluntad mm. a partir de ahí empiezo a trabajar con él si no hace eso sé que no tiene fuerza de voluntad fíjate que prueba tan tonta como andar 10.000 pasos todos los días pero eso ya me indica si el chaval está preparado o no está preparado es decir, hay que poner como ciertas trampas para filtrar a toda esa gente que te llega Y eso es un filtro de fuerza de voluntad. A partir de ahí es cuando tú puedes empezar a conseguir todos tus logros. Pero a veces tenemos a lo mejor una serie de cosas que, que no nos organizamos bien, que tenemos que estar <risa> ocupados con las redes sociales y, y dices, si es que no me da la vida, si es que no tengo tiempo, si es que quería haber hecho esto y, y, y cuando me he querido dar cuenta ya son las tantas de la madrugada y, y me he quedado ya para después. ¿Eso cómo podemos solucionarlo? Pues mira, yo distingo... La mayoría de los libros de productividad distinguen entre lo importante y lo urgente. Yo creo que eso no funciona. Entonces yo distingo entre el, mis metas o mis proyectos o mis sueños, lo que yo realmente me va a hacer avanzar hacia donde yo quiero estar en, en la vida, y el infinito. ¿Qué es el infinito? El infinito es lo que tú haces cuando te levantas, que es encender el WhatsApp, el email y la llamada de teléfono. Cuando te quedas, son las ocho de la tarde y no has avanzado absolutamente nada. Pero es que llega el viernes y te da la sensación de que no te ha cundido la semana. Llega a final de mes y no te ha cundido el mes. Y cuando estás tomándote las uvas que estás apuntando los proyectos del próximo año, no te ha cundido el año entero. Y eso es así. ¿Por qué? Porque tú nada más levantarte te metes en el infinito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Avanzar en tu meta, en lo que realmente quieres hacer, aunque solo sea media hora al día. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y eso es un cambio radical en tu vida. Es decir, si quieres aprender a tocar el piano, toca todos los días media hora. Cuando te quieras dar cuenta, estás aporreando el piano... Con, con bastante calidad. Si quieres correr la maratón de Nueva York, corre todos los días o prepárate todos los días, media hora, una hora y correrás la maratón de Nueva York y podrás hacer cosas imposibles, pero jamás te metas en el infinito nada más levantarte porque entonces nunca vas a llegar a nada. Entonces, para mí la clave es, levántate, no tengas distracción y pon foco. Y luego hay otra, otra clave que es no dispares a 20 dianas a la vez. Es ¿Sí? decir, hay mucha gente que de repente dice, pues venga, hábitos, y voy a hacer estos 20 hábitos a la vez. Error. Haz uno al mes y cuando tengas consolidado ese hábito, tira por el siguiente. Metas. Haz como mucho dos metas. No te metas en más metas a la vez o en más proyectos porque no los vas a hacer nunca. Entonces la gente de repente tiene tantos proyectos en la cabeza que no avanza en ninguno de ellos. Yo lo estoy, por ejemplo, yo he hecho un curso de piano que hemos vendido por Internet y ha sido un exitazo. Estoy preparando el curso de ukelele. Por supuesto, no sé tocar el ukelele. ¿Qué tengo que hacer? todos los días de mi vida, a dedicarle entre media hora y una hora al ukelele. ¿Qué crees que es lo primero que hago todos los días cuando me levanto? Ponerme con el ukelele. Y luego llegar a la gente y dirá, ¿y cómo has aprendido tan rápido? Pues muy sencillo, he puesto foco y en vez de distraerme con mil cosas, me he puesto con eso. Y luego, en el infinito, también tienes un método, que es ordenar tareas por lotes. Porque cada vez que tú cambias una tarea, estás perdiendo aproximadamente 15 minutos en que el cerebro se enfoque. Es decir... Yo, yo eh, me entran todos los listados, entonces yo cojo y digo email, reviso el email, digo esto va, llamadas, esto va a llamadas, esto va a llamadas, esto va a recaos, esto va a web, esto va a no sé qué, con el WhatsApp igual, y cuando ya tengo todo desorganizado me pongo a hacer todas las llamadas a la vez, todas las consultas de la web a la vez, todos los recaos a la vez, eso hace que tú seas tremendamente productivo, simplemente el hecho de organizar las tareas por lotes lo que pasa es que como después aquí de productividad sí. podemos estar toda la noche pero seguramente ahora hay gente escuchándonos y dice bueno, eh, estupendo esto que nos está diciendo el Mago More eh, vamos a hacerlo, pero habrá gente que nos esté escuchando que diga mira, mañana, a las 8 de la mañana me va a sonar el despertador yo quiero ser músico, quiero tocar la guitarra quiero cantar, pero sin embargo a las 8 y media tengo que fichar en la fábrica de coches en donde trabajo, porque no me queda otro remedio que hacerlo para dar ¿Cómo era mi familia? ¿Cómo es co compartizo todo eso? ¿no? Pues esto es una pregunta Muy, muy, muy importante Y yo lo que le digo a la gente siempre es Vigila qué haces con tu tiempo Es decir, la gente se queja Pero luego se tira tres horas viendo Netflix La gente se queja pero se pone a ver la tele La gente se queja pero, es decir eh, Obviamente tú no vas a estar trabajando 16 horas al día Tienes tus horas de ocio Y tus horas de, de estar con la familia Entonces en tus horas de ocio Tus horas que te dedicas para ti ...decide en qué las dedicas... ...porque si yo ahora mismo pregunto... ...yo le pregunto siempre a la gente... ...me, me dice la gente... ...jo, cómo te levantas tan pronto? ...digo, porque me acuesto pronto... ...es tan sencillo como eso... ...lo que tú no puedes hacer es acostarte a las 12 de la noche... ...estar viendo una película en Netflix... ...o donde sea... ...y de repente querer levantarte a las 6... ...porque no te da la vida... ...ahora bien, si tú te has levantado a las 6... ...porque te has acostado prontito... ...has dormido lo que tienes que dormir... ...pues tú a las 7 tranquilamente... ...te duchas y te vas al trabajo pero has, has utilizado una hora de tu de tu vida en algo rentable que te va a cambiar la vida. Lo que no podemos pretender es estar todo el rato petardeando y encima que nos cambie la vida porque porque al final no no duermes, es imposible. Entonces, la gente que dice, "No tengo tiempo para dormir." No, sí que lo tienes. Lo que no tienes tiempo es para perderlo acuérdate de los métodos que comentaban que decían, mía, lo mejor para incluso aprender el, el, el examen que vas a tener después o para aprender idiomas es, según estás en la cama te ponen los cascos y te va repitiendo y tú eso se te va quedando se te va quedando, tú ese bueno, método pues... lo, lo, lo pones sí. y lo, lo dices que funciona o, o es una pérdida de tiempo Eso es una pérdida de tiempo, mira, el, el único método que... Hay un método que funciona que lo voy a adelantar un poquito. Eh, eh, Empliar ese tiempo, ver, y ver, te has a a puesto ver. la garbadora en estudiar un poquito, ver, ¿no? Espera, espera, no, que va a contar otra Claro, mira, hay una, hay una cosa que se llama eh, memoria de repetición, entonces lo que hay que hacer... Hay una frase que me encanta, que, que decía Borges, que es, solo se lee cuando se relee entonces yo hay muchos libros que los tengo leídos dos veces, normalmente cada vez que leo un libro, lo, sobre todo si son de ensayo, los subrayo y saco las ideas más importantes, y hay veces que releo esas ideas o releo otra vez el libro, y es la manera de sacarle todo el jugo al libro, pues cuando aprendes un idioma, por ejemplo, es más importante repetir y repasar lo que has aprendido que no material nuevo, cuando estás con un instrumento musical exactamente igual, entonces la gente tiende a aprender material nuevo, y eso es un error de libro. Lo que hay que hacer es repasar lo anterior, y entonces cuando realmente coges velocidad de crucero. No sí, te acabas de contar una cosa, eh, que me quedo muy tranquilo, porque yo lo hago con los libros eh, de, de ensayo, de investigación, lo que se dice no oficio, no es eh, subrayarlos, eh, marcarlos, porque luego lo puedes escoger, eh, ya has seleccionado lo que es importante, y la gente te dice, ¿cómo se te ocurre?, ¿cómo haces eso?, los libros tienen que estar impolutos, los libros son libros, ¿no?, no claro, tienen que estar impolutos, libros... porque la gente eh, nos lleva por aquella amargura un poquito... Claro, yo creo que los libros tienen que ser objetos de estudio claro. y, por supuesto, yo los tengo todos subrayados, pero absolutamente. Y yo, por ejemplo, tengo un montón de frases que voy sacando de libros y cuando te entrevista o estás hablando con alguna amiguete, pues de repente le dices, pues mira, como decía fulanito, entonces es una frase y la gente dice, ¿qué memoria tienes? Y dices tú, no, simplemente es que yo reestudio todo lo que me interesa. Entonces yo prefiero leerme 20 libros bien a lo largo de un año que no leerme 70 mal porque al final es lo que te decía la memoria. Si la gente supiera cómo funciona la memoria, repasaría más que, que intentar buscar siempre material nuevo, porque eso es un error mm, garrafal. Y, y luego la lectura para mí es absolutamente clave y es un pilar en mi vida. Yo le digo a mi hijo siempre... Me dice, ¿de qué vives, papá? Digo, pues mira, leo mucho, veo mucho Y se lo cuento a la gente fácil <risa> y, me, y, y me dice Sí, sí, y me dice la gente, pero ¿en serio? Digo, te lo digo totalmente en serio, Dani O sea, yo no, yo no hago ninguna cosa sobrenatural La gente me dice, yo soy súper dotado, ¿te acuerdas de todo? Digo, no, es mentira, lo que pasa es que me paso el día leyendo bueno Entonces, pero, creo, pues, sí, sí, tú, pero tú tienes un, un pequeño don que, que no sé hasta qué punto di, Llegó un momento en que era algo también que te perseguía Que tú decías que que Aunque quisieras hablar muy serio Al final la gente siempre se lo tomaba así un poco con humor, según te escuchaba. Eso eso es verdad, o sea, yo eso sí que sí, Ahí no hay me no he vuelto de hoja, es decir, tú puedes mejorar mucho hablando en público, pero yo tengo un don y es que explico las cosas muy bien, no me digas por qué y luego digo las cosas con humor. Entonces, diga lo que diga, la gente se ríe. Entonces, creo que eso es un eso es una gran ventaja y eso hace que luego pues la gente me quiera contratar para las charlas o lo que sea, ¿no? Como decía como dice mi, mi amigo Sosa, money is money. Cuando la gente se ríe te paga dinero. Y eso o lo tienes o no lo tienes. Mago More, como siempre un placer conversar contigo, escucharte, aprender de lo que nos dices y ahora ponerlo en práctica porque Somos muy de teoría, pero también tenemos hay que ser de práctica. La teoría y la práctica hay que conocer a dos no escuchar y no hacer, sino escuchar y hacer. Ese es el fundamento de todo, ¿no? Sí, eso creo que decía Platón, el que hara y hara y no siembra, no Exacto. hace absolutamente nada. Muchas gracias Maguamore, un abrazo. Un placer. Oye, muchísimas gracias a vosotros.